¡Gracias! s p r n c i a s ¡Gracias! s p l a y k i a s con r i c i a s ¡Gracias!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 エロス、なすなかに、エロス、なすなかに、エロス、なすなかに、エロス、なすなかに、エロス、なすなかに、 e s o s grandes éxitos, además de estos dos que te he puesto, figura el dueto con Tina Turner de la canción c o s e t de la v i t a en 1997, que ya había editado anteriormente cuatro años antes. Esta nueva versión, bilingüe, italo-inglés, supuso un renacimiento internacional para Eros. La pista fue incluida en un álbum recopilatorio de grandes éxitos. s e g r i d o s Eros Ramazzotti, Tina Turner. サラメシアワーズマンデーサラメ There's just human contradictions, feeling happy, feeling sad, these emotional transitions. No, it's true. That I just can't stop thinking of you. No, I just can't pretend all the time that we spent could die. I wanna feel it again, all the love we felt then. c o n f i n a t i v i c t o r i solo, con uno s t a d i e t r o gli steccati, d h e n y o u r g o n g to s u o m p I'm a boy. はい、これはマダナ。Hi, Checa non-stop y además la mejor del mundo. Nos encantan los 80, pero también tenemos una gran selección de los 90 y de los 2000. Y todo eso para ponerte de buen humor, para enchufarte, para ponerte en órbita. Y todos los días hasta las 8, Play Kids. Bueno, hoy queremos saber cuál es ese juguete chulo que te marcó y que tanto te hizo disfrutar cuando eras pequeño. Venga, José Antonio, desde Córdoba. Uno de mis mejores juegos ha sido el t a l a s c a t a l e s c a <risa> Que te creías que era el Picasso. Pintaban lo que sea, jirafa, edificio, montaña, a tu madre, a tu padre, a tu primo, a todos los pintaban, no s Y como me gustaba, a s í girar la pantalla, hacer. <risa> Qué bien, esas bolitas por dentro. Hasta que me lo cargué para ver lo que tenía dentro. Y、claro. lo único que tenía eran bolas.、Claro. ¿Qué va a tener, hijo? <risa> Era la tablet del momento, ¿eh? pero mucho mejor, e h más barata y encima no se quedaba sin batería. Venga, vámonos a Facebook. Nuestra amiga Sara dice: Un super Wallman cassette amarillo pollo marca Sony que me regalaron cuando cumplí 14 años. Dice. Entendí que ya no debía de jugar más con las barriguitas, que ya era mayor. Toda u n a revolución los Walman, ¿eh? Y triunfaron tanto como las muñecas c h o c h o n a Alfonso, desde Ciudad Real. Buenas tardes, equipo. Mi juguete que más recuerdo era un muñeco de goma ¿Eh? que tenía un tapón en la cabeza y para noche, s i e m p l e en invierno, mi madre lo llenaba de agua caliente y era lo que me hacía de dormir porque hacía un frío en las habitaciones <risa> exagerado. Ya te digo que eso era lo que más, lo que más me, me acuerdo de chico. Oye, pero eso era genial, ¿eh? Porque si te hacías pis en la cama, siempre podías cargarle el marrón al muñeco. Estás en Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Oh. Paco de Lucía. Brian Adams. To really love a woman. To understand. Her, you gotta know.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 a h、oh, h sí! Con la producción de Quincy Jones. Michael Jackson, como siempre. Un personaje ecléctico, un gran artista del año, nadísimo Michael Jackson y este Rock With You. Y ahora que estamos aquí con música de baile, déjame que te recuerde que todos los viernes y los sábados por la noche, aquí en Quise Feme, a partir de las 10 de unantes en Canarias, tienes al gran Tony Pérez con Music Box para pasártelo en grande, para comenzar el fin de semana en condiciones. Alcanzado a las 7 y media, a las 6 y media en Canarias. Esto es. s k i s s Lo mejor de los 80, 80. y los 90, y los 90.、No. hasta hoy. h o l t a es i r Choir. h o a ¿qué estamos viven en? Déjame decir. ¿Qué es lo que un hombre puede comer un tonto? ¿Qué es lo u e d b e ser p e What magic spells w e l l b e doing for us, and I'm giving up my life to this world. Only to be told, I can't see, I can't breathe, no, I'm out where we'd be. And nothing's gonna change the way we live, cause we can always t a k e but never give. And e v e r y things changing for the w e s e Sea. w o a it's a crazy world we're living in, and I just can't see that happening. s is n i out with Vamos escuchar La música de f l e e t w o o d m a c k genera una constelación de emociones y de sensaciones en esta ocasión con su super éxito. Little Life. Bueno, son ya las 7 y 41. Fíjate cómo ha pasado la tarde. Madre mía, qué bien lo pasamos aquí juntos, ¿verdad? En Play Kiss, con esa buena música que te pongo y con vuestras cositas, que de verdad, que es que me lo paso súper bien con vosotros, ¿eh? Hoy queriendo saber cuál es ese juguete favorito que tuvisteis cuando eres pequeño. s Vámonos hasta Albacete. Ahí está nuestra amiga Dolores. Hola, Ricky y compañía. Soy Dolores de Albacete. Hola. Pues a mí me encantaba el cinesí. Le ponía la película allí con la habitación medio oscura. Eh, venga, dale a la m a n i v e l a y viendo <risa> cómo salía Pluto, Daisy, Donald. Sí, me encantaba. A oscuras y dándole a la m a n i v e l a No nos cuenten películas, ¿eh? que el c e x i n no cuenta. Vámonos a Instagram. Nuestra amiga Maraciz80 dice. De pequeña, una Nancy. De mayor, mejor no lo digo. No lo digas, pero si funciona a pilas, hazle el plan renove, que así no contamina. <risa> Alex de Benalmádena. Pues mi mejor juguete siempre fue o la bicicleta o el balón de baloncesto. Y ahora, ya de mayorcito, <risa> mi moto. Mi moto y el viento. No hay mejor juguete. Oye, cada uno juega con lo que quiere, ¿eh? pero no te miran cuando te paseas con la moto de f e v e r <risa> Gracias, Alex. Gracias a todos por participar esta tarde. De verdad, sois encantadores. ¿eh? Hemos tenido un aluvión de mensajes increíble. Y alguien dentro de un ratito se va a llevar un altavoz fantástico con los amigos de Energy s y s t e m Y ahora prepárense. Van tres exitazos en línea que son los siguientes: Unbreak My Heart, el remix tremendo del tema de Tony Braxton con Frankie Knuckles, m o d d l e Talking, Yo My Heart, Yo My Soul, y suena ya el querido Pau Donés con su flaca. Esto es Play Kiss con Ricky García. イワーアンラファカー、コラーネ バカバイラーラタスカイバイラリ n イラリト g o r d a きょう。 Divertida. ¡Sí! Los ochenta. Shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever, stay with you together. You're my heart. 何 en canarias momento de que el equipo de play key se vaya a recargar pilas para regresar mañana pero antes vamos a darle al botón del teletransporte y nos vamos a ir hasta la ciudad de la iglesia de san antonio de la puerta de tierra del gran teatro falla de la catedral de santa cruz y el teatro romano s í nos vamos hasta cádiz Ahí está nuestra amiga Marian, que nos ha dejado un mensaje a través de Instagram y se va a llevar hoy el fantástico altavoz con los amigos de Energy s y s t e m Y un beso para ti y para todos los gaditanos y gaditanas. 95.4 en la FM. Nos debes unas c a ñ a i l l a s ¿eh? Saludos del equipo: Leo Garriga, Jorge Quiroga, Víctor Álvarez y quien te habló, Ricky García. Te dejo con la mejor compañía del mundo: la de Kiss FM. e s t a m a ñ a n a